A alguien a quien no queremos, a quien odiamos, a la que a esa persona le deseamos todo el mal y hacemos un muñeco, le clavamos agujas. Esa es una versión muy simplista, pero eso es lo que entendemos por vudú. Y nos preguntamos lo siguiente en el debate de esta noche. ¿Es real el vudú? Con dos visiones en diferentes enfrentadas esta noche en el debate de La Rosa de los Vientos una visión sobre el tema que tiene Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. Muy buenas. Para resumir, sí. ¿Sí? Fun ¿Qué? Funciona el vudú. ¿Cómo? <ríe> bueno, ahí quieres que entremos ya en cómo, hombre, pues... Profundiza eh, con la aguja, vale, a, ver, a vale, vale, ver, si se vale, nota. Vale, vale, vale, <risa> vale. Vale. Eh, yo, yo creo que, que, que el vudú y cualquier otro hechizo para hacer el mal funciona fundamentalmente si la persona hacia la que va dirigida ...dirigido ese ese hechizo... ...o ese acto de vudú... ...o ese acto mágico para hacer el mal... ...se lo cree... ...y en realidad la inmensa mayoría de las personas... ...se lo creen... ...porque uno por muy escéptico... o ...incrédulo que sea... ...si descubre que está siendo objeto... ...de una maldición, de un hechizo... ...o de un acto de vudú... ...pues... Eh, ...de algún modo el miedo empieza a hacer... ...mella en esa persona... ...y de algún modo empieza a atribuir ciertas desgracias o puede sospechar que esas desgracias son causadas por ese ritual mágico. Y, y desde ese punto de vista yo estoy convencido que el vudú funciona la inmensa mayoría de las veces. Sea creyente, sea agnóstico o incluso sea ateo, el individuo que recibe la acción de ese acto mágico. Porque crea o no crea, en el fondo, ese tipo de actos generan miedo en entre comillas, la víctima. Manuel Carver, dinos. Pues, siendo cierto lo que ha dicho Miguel, yo podría decir todo lo contrario. Pues dilo. Y además lo voy a decir. Vale. <ríe> eh, es verdad, en ese argumento que has expuesto, yo solo cambiaría una palabra. Fundamentalmente por únicamente. Dices que funciona fundamentalmente si el receptor del hechizo cree. Yo diría que únicamente. ¿Y en qué me baso? En que... A mí me han hecho vudú un huevo de veces, pero además eh, te, lo hacían bien, es decir, cuando me metí con el tema del satanismo... no sé satanismo, si lo hacía bien, pero lo hacía, ¿eh? Sí, sí, sí. Oh. No, pero no, nada, ya ves, aquí y sigo, jódete. Eh. <risa> Eh, me hacían, porque cuando lo hacían yo recuerdo a, a una bruja de Barcelona muy cabreada con lo que yo había publicado que la tía recortaba mi foto por eso no me gustan las fotos del Karma 7 la llenaba de alfileres en un muñeco le echaba sangre, menstrual y unas cosas, unas guarradas y luego me lo mandaba a mi casa claro, mi madre flipaba cuando llegaban esos paquetes ¿no? o sea, mi mamá manda unas barbaridades pero ya por ponerte el listón más alto cuando yo fui por primera vez a Haití Nos quedamos unos días, en principio, en Elías Piña, en la frontera entre República Dominicana y, y Haití, uh -huh. en casa de un bocor, de un brujo vudú, que presumía de tener cuatro zombies, que nos acogió. Además, estuvimos en la noche de todos los muertos, y fue una auténtica experiencia, porque en plena noche se fueron al cementerio a robar cadáveres. A la mañana siguiente, cuando fuimos al cementerio de Elías Piña, encontramos los ataúdes vacíos, Se habían llevado los cuerpos, o sea, no, no estoy hablando de un, de un, ¿cómo se llama este el gran hermano? De un maestro, no sé qué, de un, de un brujo de Chichinabra, de un bocor vudú, que nos permitió ver, es que nos dio permiso para ver su cuarto de los secretos, donde tenía las botellas blancas, uh -huh. con el supuesto espíritu de los zombies, que, que, que decía poseer, y que había las personas, que, los espíritus que había robado de los zombies. Él nos permitió, a mí me permitió, porque de hecho sale por pues, santo coño, eh, hacer fotos de su cuarto de los secretos. Mm -hmm. Claro, cuando yo llegué a España, yo publiqué un artículo, creo que recordar que era Espacio y Tiempo, todavía no había aparecido Enigmas en la revista de Jiménez del Oso, <coughs> y cuando se publica el artículo, un día me llama Fernando, muy cabreado, lógicamente, me dice, Pero a ver, ¿qué has hecho ahora? Mm -hmm. Ya estamos, como siempre, ya hay bronca. Porque se habían plantado en la redacción el Bocor, Con otro negrazo de dos metros preguntando ¿Desde, Haití? desde Haití, habían venido a Madrid y se habían plantado en la redacción buscando al gallego cabrón que había publicado <risa> las fotos del cuarto de los secretos y diciendo que me habían echado un hechizo que no se me iba a levantar la autoestima <risa> nunca más <risa> y hablo de Bocor y nada pero sin embargo sí funciona por otra razón Amén. y, y el, el Vudú real y es que Yo creo que está por escribirse, todavía no se ha escrito la verdadera historia de la brujería y de la magia, que no tiene nada que ver con fenómenos sobrenaturales, sino con química y con ilusionismo. La historia de la magia en las sociedades secretas originarias del vudú, en las sociedades secretas San Beto, por ejemplo en Benín. Mm. ...cuando entra un nuevo candidato... ...tiene que hacer un juramento... ...como las sociedades secretas haitianas... ...de que no va a revelar... ...lo que allí aprendan bueno, los grandes secretos... De Cuba, ...por ejemplo... Igual. ...que son trucos de ilusionismo... ...aprenden a utilizar los dobles fondos... ...de esos fetiches... ...porque a través de la ilusión... ...de la magia... No, no refiriéndome a algo sobrenatural sino a la magia como ilusionismo como prestigitación pueden controlar a toda la sociedad Pero... y en el vudú haitiano lo que sí hay esa hechicería funciona seas creyente o no seas creyente es la magia química el pudré el polvo zombi esas sustancias que son venenos naturales que entran a través de la piel o que te introducen en la comida y eso ellos lo disfrazan de maldición vudú Pero no es una maldición, es un que hay un vudú para Occidente, el de las muñequitas sí y más, eh, con alfileres, pero hay un vudú sí, más eso... profundo, más religioso en algunos países. ¿no? Pero que la magia mimética pero y la magia simbólica es, mismo, ¿no? es anterior incluso. O sea, en Grecia se han encontrado ya fetiches con clavos. Eh, o sea, eso es mucho, muy, muy antiguo. Es la idea que ha tenido el hombre desde siempre de que fijando la atención, fijar el odio. En un enemigo podía crear algún tipo de resultado. Y el vudú, en el fondo, es una esponja. El, el vudú haitiano lo que hace es beber de todas las tradiciones. Tú en un altar vudú es flipando que te pero puedes encontrar. Pero como cualquier otra religión o como cualquier otra creencia, siempre Hombre, toma, hay, una toma historia, hay una cronología. Claro, toma de, de, de, lo que tiene, de lo que tiene alrededor. <risa> pero en, en este caso tú no eres un buen ejemplo porque eres alguien... Muy conocedor de este tipo de, de temáticas, has conocido a mucha gente, has investigado muchas cosas, pero aunque no todo el mundo, y tú eres una excepción, estoy convencido que la inmensa mayoría de las personas, si son conscientes de que están siendo objetos o han sido objetos de una maldición... Eh, yo creo que en ellos hace efecto la mayoría de las pero, veces porque además por, pero, el, el, buen, el buen hechizo se te comunica si no se te comunica no, no funciona, mira, para mí hay algo eh, paradigmático, hace poco escuchaba pero entonces eh, no es hechizo, es gestión nada más bueno pero funciona, hace hace poco escuchaba una, una charla de un el, el padre, creo que es, no quiero equivocarme Juan José Gallego, que es exorcista de la diócesis de Barcelona y Y, y él decía algo muy interesante, eh, que él advertía a todas las personas que acudían a realizarse un exorcismo, que para que ese exorcismo tuviera efecto y llegara a buen puerto, esa persona debía tener una serie de creencias, debía creer en Dios, en la existencia de los demonios, en que Jesús es el hijo de Dios y en que el sacerdote tiene el poder de Dios para expulsar Al diablo, a los diablos del cuerpo. Claro, es evidente. Si la persona que se cree poseída no cree que el sacerdote tiene la capacidad de expulsar los demonios, pues está claro que el exorcismo no tiene ningún tipo de efecto. Tú sabes, por ejemplo... Pero, o sea, me estás diciendo que ni existe el diablo, ni existe la posesión, y es toda una cuestión de creencias. Bueno, sí. es como si te digo, yo te voy a sacar al demonio, pero tienes que creer que mi mano es la mano de Dios y la hostia que te voy a calzar con la mano abierta va a expulsar de tu aura a esa entidad maléfica pero, y si te lo crees, te vas a curar. Pero no te das cuenta, y si no, te voy a sacar dos dientes. Pero, pero no te das cuenta, Manuel, que el debate es un pari Que estamos de acuerdo, ¿no? En, en, que, a ver, est estamos absolutamente De acuerdo, pero pero es lo que decías tú antes tú has dado la clave Funciona. Decir, sois personas inteligentes que evidentemente no van a decir que hay una fuerza sobrenatural claro. que interviene para que el vudú funcione no, no sé estamos hablando de qué es Lo que afecta, si funciona o no funciona, pero evidentemente Mira, todos yo, sabemos yo, yo que, sé, que no te te una voy a contar una experiencia en detrás. Cuba. En Cuba. ¿Tú, has, tú has contado una experiencia con un bocor. Yo me acuerdo en Cuba, eh, cuando viajé a Cuba, visité a muchos santeros y sobre todo a paleros. ¿no? Ahí me interesaban los paleros. Y e hice muy buenos contactos con miembros de la sociedad secreta evacuada, que incluso me dejaron entrar al final de un plante evacuada donde los, los neófitos, Eh, después de pasar toda una serie de pruebas... ¿Fue en Matanzas, un, en Matanzas? En Matanzas. Sí. Inclocó, no, yo estaba en ese plante también. Y, bueno, que es muy divertido, me dejaron entrar en la parte final, la parte, digamos, más festiva, ¿no? Y, y gracias a dos amigos abacua me presentaron a, a, a varios paleros, eh, brujos, eh, de, de la religión afro, afrocubana, ¿no? Incluso tuve la oportunidad de asistir a un acto de adoración a una ganga, ¿no? Súper interesante, muy muy interesante. Y también tuve la oportunidad de, de visitar, incluso de fotografiar eh, las gangas de muchos de estos paleros. ¿no? Y me estoy acordando de uno de ellos especialmente, que tenía la ganga fuera... Vamos a insistir en que es una ganga. La ganga es el caldero mato, ¿no? Es, en la regla es, de Palomonte. Sí, puede sonar sí, un poquito para acá. Es, una, claro, es que va, la gente va a pensar sí, que estáis comprando, que estáis es que comprando, sí, está comprando las gangas. Es como ver, un eso, caldero, no. imaginaros una olla metálica muy grande, en la que se introducen diferentes elementos del reino mineral, vegetal, humano, Porque la buena ganga lleva cráneo de blanco. Pero, pero sí que eso hay que explicarlo bien. El, el palero lo que hace es un pacto con un muerto. Y para eso Exacto. se va a un cementerio. Hace una serie de rituales e intenta llegar a un pacto con un muerto. Entonces, cuando llega a ese pacto con el muerto, pues lo desentierra. desentierra pero eh, si el es, pobre es, muerto es no punto. ha dicho nada. Bueno, para el palero sí. Y entonces <risa> <risa> lo desentierra y se lleva... Algún elemento de ese muerto. Normalmente un hueso, aunque lo más preciado es Soy el cráneo, cráneo, porque se supone que el alma, la fuerza vital, eh, eh, la conciencia reside en el, en el cráneo. A partir de ahí, ese cráneo es el elemento fundamental dentro de la ganga, que es una especie, como tú has dicho, de caldero enorme. Y a partir de ahí, el pacto consiste en que el muerto trabaja para ti, es decir, realiza tus encarguitos para ayudar a alguien o para hacerle el mal, pero el muerto también pide lo suyo, con lo cual tienes que realizar una serie de sacrificios, sobre todo sacrificios de sangre, hombre, con animales en Cuba, y, y porque la sangre tiene el líquido vital, esa energía que es la que absorbe el muerto para alimentarse. Es lo que comen los orillas, de eso se alimentan en su alimento. Claro, Y, y yo recuerdo que, que cuando estaba allí, él, él tenía la ganga, no dentro de casa, la mayoría de los paleros no lo tienen dentro de casa, sino eh, eh, en, en, fuera de, de la casa, en una pequeña construcción, como una especie de chabolillo, allí está la ganga. Y eh, lo primero que me dijeron es, no se te ocurra cruzarte, cruzar las manos, ni cruzar porque te puedes llevar al muerto contigo y no veas qué faena para el palero con todo lo que le ha costado llevarse al muerto entonces bueno Además, que vas a tener que pagar el billete luego para claro, a España, claro. y, y, y recuerdo que cuando lo primero que, que me pidió el palero al entrar en la ganga fue el dni o el pasaporte y yo yo se lo di ¿No? O sea, que el palero trabajaba en un aeropuerto. No, no, no. No, ah. no, no <risa> hay paleros detrás del aeropuerto. Era una extra una que se sacaba. Que sí. Y Todo entonces, empieza a encajar. Entonces, verás qué curioso? Coge mi, mi, mi DNI, no sé si le entregué el DNI o el pasaporte, creo que fue el DNI, y, y el tipo sacó una libretita y empezó a anotar, ¿no? Entonces, yo le pregunté con mucha educación, perdone, ¿qué está haciendo? Y me dice, anotando tu dirección. Y le pregunto, ¿para qué? por si me haces alguna putada, te mando al muerto. <ríe> Así fue como empezó esa entrevista. Y luego, a lo, a lo largo de, de esa conversación, pues cuando tú estás hablando con alguien, yo creo que es inevitable cruzarte. Cruzas las manos, cruzas una pierna, cruzas los brazos. Y me acuerdo que este hombre me pegaba <ríe> unas leches increíbles diciendo ¡No te cruces! ¡No te cruces que te me llevas al muerto! ¿no? Es decir, en este caso, él me estaba advirtiendo de que si hacía algo que a él no le gustaba o no le convenía con esa entrevista, pues él me mandaría al muerto. Lo que estaba haciendo con esa acción de anotar mi dirección era, pues precisamente, atemorizándome para que no le hiciera nada que le pudiera perjudicar. Con Almadía Rosavientos podéis participar. Javier Sevillano ya ha colocado en el perfil de la Rosa Rosavientos en Twitter la encuesta de esta noche, por supuesto, sobre el vudú. Cristóbal nos señala con Almadía Rosavientos que... A mí me quisieron hacer vudú, pero no pasó nada porque le encargaron hacer mi muñeco al mismo que hacer las figuras del Museo de Cera y, claro, no se parecía en nada a mí. No se eh, dice también sí, y no se... verdad, eh, no es por nada, pero venga a medir, venga a medir y hacen unas, unas imágenes, vamos, que es que es un horror. Yo no creo que funcionara o no funcionara por eso es mi opinión, ¿eh? eh no se eh, dice paralelo 90, va por ti, Manuel, nos dice, ahora entiendo por qué no te gustan las fotos. Claro, para que luego me manden una llena de guarradas a mi casa, pues <risa> no me hace mucha gracia. Pero eh, a pesar de que lo firbalicemos un poco, es un problema serio, porque la creencia en el hechizo, en el mal de ojo, es la principal causa. Yo hice un estudio hace unos años para la revista del Cuerpo Nacional de Policía sobre las estafas de videntes, hicimos un estudio estadístico, recogí montones de denuncias de toda España... Y la, las personas que se consideraban estafadas por un vidente, por un santero, por un mántico, por un brujo, por un hechicero, en, en el mayor porcentaje era por lo que llamamos el timo del trabajito. El timo del trabajito es cuando tú llegas a la consulta, dices, pues que no encuentras trabajo, que te ha dejado la novia, que tienes hemorroides, cualquier cosa. Y el brujo te dice. Yo te lo, lo soluciono. Te han echado un mal de ojo. Te han echado un mal de ojo y hay que hacer un trabajito para contrarrestar ese maleficio que va a haber que matar unas gallinas o unos sapos parteros o hay que comprar unos inciensos o unas cosas y te va a costar, bueno, pues, 200, 300, 400, claro, ¿cuál es el problema? Como tú en vez de solucionar ese problema, o sea, en vez de buscar trabajo, en vez de mm, intentar arreglarlo con tu novia en vez de irte a, al médico para que te cure los hemorroides estás esperando a que el brujo te lo solucione, no soluciona nada entonces vuelves al cabo de 15 días, oiga, que que sigo igual. Hay, Hostia, hay que hacer más. El mal de ojo es muy gordo lo que te han echado, tiene tela, ¿eh? Entonces hay que hacer otro trabajito y vuelva a pagar. Y eso no tendrá final. O hasta que te arruines y tengas que hipotecar la casa para pagarle al. Hay, hay casos terroríficos, ¿eh? De, de personas ha que han perdido muchísimo dinero sí, por sí, culpa sí. de esa creencia. Yo no sé si existe lo sobrenatural, no lo sé. no, No sé, no puedo garantizar que no exista la capacidad. Pero por mi experiencia, con tantos brujos, en tantos años, y después de haberme visto en tantas situaciones de amenazas, de, de, bueno, a, a me decía una, creo que fue Aramis Fuster, te voy a echar un sí. mal de ojo que se te va a caer el pelo. Esto fue como hace 20 años. Ya ves tú, Aramis Fuster, el efecto. pero estás hablando del vudú o del Ministerio de Hacienda. Eh, bueno no hay mucha diferencia ¿no? también es algo maléfico el de luego, luego hay otro elemento muy, muy... y además que identificar ¿ves? ahora que digo esto maléfico identificar la religión vudú o la santería o el, o el palo mayombe con esta imagen frívola folclórica del muñequito de vudú es muy injusto porque son las religiones con un cuerpo doctrinal claro, tan grande. rico y mucho más antiguo que el cristianismo. Muchísimo más. Sí. Muchísimo más. Y tan respetable como cualquier otra. A, a, hablando de religiones, ahora le toca hablar a, a Juanjo, que está muy calladito. No, es que yo, a Juanjo le echó un mal de ojo, se le cayó sí. la lengua y... no, yo, yo pensaba que como que tiene la voz así un poco tocada... Oye, Manuel, le habías echado tú Miguel, o un, o algo y estaba funcionando, pero bueno, no, yo, yo lo que veo es que creo que los tres estamos fundamentalmente de acuerdo en la idea de que, de que el, el vudú no funciona por lo que dice el vudú, que funciona. Yo creo que es así. Entonces la cuestión es si funciona, ¿por qué otra cosa sería? Y hay una cuestión que, que a mí siempre me parece muy importante destacar, y un poco lo comentábamos antes de entrar en el programa Miguel y yo, que es que no, no podemos eh, separar... Nuestra parte racional y nuestra parte más emocional o pensamiento mágico no es fácil separarlo. Entonces siempre podemos ser vulnerables a este tipo de, de acciones. Siempre pongo... Hay un ejemplo que a mí me impactó mucho siendo chaval cuando empecé a leer... Eh, hay una colección de, de, de textos de Lovecraft que uh -huh. sacaba Alianza Editorial y en la introducción venía una frase, no me acuerdo quién... Una cita que ponía, eh, yo no creo en los fantasmas pero me dan miedo y eso parece como algo imposible ¿no? y en eso siempre me gusta poner un ejemplo que suele funcionar a todo el mundo tú puedes ser lo más racional que quieras pero si tú pones una foto de un ser querido una fotografía de un ser querido delante de tu novio, de tu hijo, de tu madre, lo que sea y va un amigo tuyo con unos alfileres y le clava los alfileres en los ojos hay algo que te remueve por Exactamente. dentro y eso, eso ya indica que por muy centrado que tengas la mente hay algo que es esa puerta que nosotros tenemos por la cual puede entrar cualquier tipo de creencia claro. o sea que en ese sentido a partir de ahí Ya es posible que pueda funcionar en el mundo. Ahí has dicho algo interesante, luego hay una figura En, en determinadas tradiciones Por ejemplo en el folclore gallego Que a mí me llama muchísimo la atención Que es la figura del ahollador Es decir, la persona que tiene La capacidad de, de transmitir Un meigallo a la gente, es decir Que la traducción podría ser el mal de ojo a la gente Una maldición a, a, a las personas Y eso justo estaba pensando que es Parecido al fundamento al mal de ojo A meter... Pues eh, una figurita, o una fotografía... Voy a meterte en la nevera, ¿no? Eh, cuando se dice... Es la popularización de esa creencia. Pero, pero fíjate qué curioso esta figura... Que hay dos tipos fundamentales de aulladores. Son aquellos que... Que, que saben... Eh, que tienen esa capacidad... Es decir, de generar el mal... De causar una maldición... A una persona solo con su mirada... Y, y lo practican sin descanso... Porque son gente mala... Y luego hay aulladores que sabiendo que tienen esa facultad son gente buena y tratan de no provocar ese mal de ojo por eso ese tipo de personas no suelen mirar a la cara a las personas con las que hablan o suelen llevar gafas de sol que es, que es curioso pero ¿qué es lo que hacen los aholladores? ¿Cómo, ¿cómo generan ese ese mal? es una tradición también dentro del folclore gallego yo creo que desde el punto de vista antropológico enormemente rica tienen la capacidad de abrir cuerpos, abrir cuerpos, es decir, romper la barrera energética que separa el más allá del más acá, es decir, rompen esas barreras energéticas de tu cuerpo astral, por llevar de alguna manera, o de tu espíritu, que te protege de las influencias del más allá, entonces desde ese mismo instante tú eres un cuerpo abierto, un cuerpo abierto que recibe todo tipo de influencias, de espíritus positivos, de espíritus benignos y de espíritus maléficos. Por lo tanto, tú como no sabes controlar esa capacidad, ese cuerpo abierto, pues lo normal es que se te peguen Aparte de espíritus positivos, sobre todo espíritus negativos que te hagan todo tipo de males. Y cuando tú eres un cuerpo abierto, un cuerpo abierto a causa del meigallo que te transmite una, oja, un, un, un, una persona de estas que es capaz de transmitir el mal de ojo, un ahollador, pues tienes una serie de lugares en Galicia para irte a cerrar el cuerpo y quitarte este meigallo. que son por lo menos, estoy recordando yo ahora, tres santuarios especializados en cerrar cuerpos y en quitar ese mal de ojos. Yo, yo recomiendo caso. además ir, porque te quites o no te quites el meigallo. vas a comer como Dios, vas a ver <risas> unos paisajes estupendos, y el gran problema de la gente que cree en, en, en esto, que lo pasa muy mal, que realmente a mí me recuerda cuando, siendo creyente... No comulgaba una semana. Cuando tú comulgas, recibes la Sagrada Forma, es como si estuvieses, estás recibiendo el Cuerpo de Cristo, una Eso coraza poderes, de protección. ¿no? Sí, sí, sí. Y si no comulgas porque no has ido a comunión o estás lo que vulnerable. sea, te sientes vulnerable. Y la mayoría de la gente que escucha la dirá, pues qué tontería, ¿no? Bueno, pues en el ambiente vudú hay creencias que son igual de, de irracionales. Pero todo el mundo que cree en el vudú, en todas las escuelas de brujería, te hablan de la ley del espejo, que todo lo que tú desees a alguien te va a volver... Mm, el mal que de, se dice este viene de... Entonces de cuando amigos. alguien piense que le han echado mal de ojo, que piense si realmente ha hecho algo tan malvado a alguien como para merecer esa especie de autosuicidio. Con María rosaventos en la encuesta, está en Twitter, dicen que sí que funciona el vudú, sí, el 17% de nuestros oyentes dice que no, el 83% de nuestros oyentes. El